Seguimos en la mañana Kermesera, momento de saludarla y darle la bienvenida al aire a Janina Porcel. Ella integra la comisión vecinal del barrio Aeropuerto, acá de Santa Rosa. Janina Pablo te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Janina, eh, hay una feria eh, de los barrios que se va a realizar en el aeropuerto. Necesitamos que nos sí. cuentes a ver cuándo, a qué hora, eh, qué va a haber. Bueno... Eh, va a ser acá en el barrio Aeropuerto 1, en la calle y 20 de julio, el mm. sábado 14, de 16 a 18.30. Mm. Eh, hay más de 30 stands, eh, bueno, lo organiza la comisión vecinal, tenemos un espacio verde re lindo, y bueno, la idea es aprovecharlo, y se nos ocurrió hacer esta feria, eh, para darle eh, posibilidades a los feriantes para que puedan mostrar sus habilidades, sus cosas. Así que eh, tenemos 30 emprendimientos y variaditos, <risa> tenemos de todo un poquito. A ver, por ejemplo. Tenemos tortas materas, decoración, saumerios, eh, frutas, hortalizas agroecológicas, eh, shampoo sólido, plantas, difusores, velas, uh, eh, budines, ropa nueva usada, zapatillas, eh, cosas en macramé, cerámica, bueno. frutos secos, eh, productos de cosméticos y bueno, y mucho más. Eh, eh, ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Digo, ¿hay una demanda de, de algún sector o fue de ustedes la iniciativa? No, La realidad fue porque tenemos, esta es la segunda, el año pasado hicimos una, pero bueno, éramos más poquitos, uh -huh. y ahora como tenemos ese espacio, bueno, festejamos el Día del Niño, uh -huh. y queremos aprovechar ese espacio que tenemos con plantas, bancos, y bueno, y se nos ocurrió esto. Claro, está bien. Para, es, es gratuito, no, no le pedimos nada al feriante, solamente un presente para con la gente que compre, eh, después hacer un sorteo. Ah, Así mira. que. Claro. Mm. Eh, eh, not, ¿Notás que hay más emprendedores y emprendedoras en el último tiempo? Eh, eh, eh, eh, a ver, para, primero. Eh, ¿son, ¿Son casi todos del barrio Aeropuerto, los feriantes? No. No, no son de todos los barrios. Ah, bien. Mm. bien de bien. diferentes barrios. Bien. ¿Y mm. notás vos que, bueno, yo me imagino producto de la crisis también, eh, para rebuscársela, sí, eh, sí, hay más gente sí. que se dedica a esto? Lamento. Sí. Sí, y además eh, hay manualidades que hacen con sus manos y hay mm. cosas de reventa. Claro, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. La forma de la y llevar algún mango más a la, a la Me familia. Me di cuenta que sí, porque tuve muchos llamados de gente que quiere participar, estar... Eh, sí, sí, la verdad que sí. Yanina, eh, eh, la idea es, que es darle continuidad a esto, porque dijiste que el año pasado hicieron una y, sí. y, y ahora tienen un espacio que lo remodelaron, lo acomodaron al espacio verde ahí. No no, no, no, lo estamos manteniendo. No. Sí, sí, el espacio verde que tiene un parque y después tenemos un costado donde está todo arbolado con bancos ah, y mire. tiene mucha sombra. Ah. Pero la idea es, si, si funciona, hacerlo una vez al mes, ahora para el día de la madre que se viene. Y después estuvimos mirando otros espacios verdes con una autorización de la municipalidad, eh, ya que hicimos un grupo de WhatsApp con todos los feriantes, ver si podemos hacer en otras partes de la ciudad. Ah, mira o sea, trasladarlo, sí. esta idea de, sí. de la comisión vecinal del barrio puerto a otros barrios. Claro, ah. ya que estamos conectados a la municipalidad, pidiendo autorizaciones y esas cosas... Eh, La municipalidad ahora no se dio los baños químicos, más allá de que tenemos un Zoom chiquito, eh, pedimos un baño químico por la cantidad de gente que, que va a haber, así que no, no se dio un baño. Ah. Y así que con autorización, con seguros, con todo. Ah, bueno, buenísimo. O sea que hay, hay un apoyo del municipio también. Sí, sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, eh, así que es mañana esto, mañana a las 4. Cuatro... Mañana, sábado. Sí, de, 14 a, de 16 a 18.30. Ah, bien. Bueno, bueno. Más bueno. o menos. Está, está, está. Bueno, eh, sí. bueno seguiremos en contacto. Yanina, más vale, nos interesa bueno. darle difusión. Eh, hemos visto que en otras barriadas también eh, este, sí. se están haciendo esta clase de feria eh, sí. este, para darle una mano a los feriantes y también a las familias, eh, que por ahí sí, consiguen productos cual. también a más bajo sí, precio. Sí, sí. Eh. sí tal, cual, tal cual. Así que bueno, los esperamos, espero que pasen. Eh, yo en su reposera, su mate, y bueno, esperamos eh, que pasen un ratito. Está bien, bueno, disfrutar del espacio verde ahí también. El espacio verde, tal sí, cual. Bien, bien Janina, eh, muchísimas gracias eh, por esto. Bueno, muchísimas gracias a usted por la difusión. Bueno, que tengas buen día. Buen día, hasta luego. Yanina eh, Porcel, eh, parte de la Comisión Vecinal del Barrio Aeropuerto. Mañana, eh, Feria.